Lo que pasa que en, en el tema del, de, del logo que se tenía, se tenía como logo el escudo de la provincia. Nosotros somos alcaldía del municipio de Montero y Montero ya tiene un escudo. Entonces, bueno, la anterior gestión parece que nunca se dio cuenta no, o no le interesaba o no tenía la capacidad para darse cuenta de que nosotros somos representantes de Montero, y que tenemos la obligación de hacer ver que nuestros símbolos se conozcan. Entonces, aquí lo que hemos hecho es cambiar el escudo de la provincia por el escudo de Montero.